面白い。 ボランニングのミスで、メタル・ボーテクス。1つのデメクスメス。1つのディメクス extract、ディメクスで、ジュリオン。1つのディメクスメス、プロノ、パケラ・ペピナダ・ゲッド・ヴェスプラ、ショナダ・ゲッド・ヴェラ、ショナダ・ゲッド・ヴショナダ・ゲッド・ヴェスプラ、ナダ・ゲッド・ヴェスプラ、ショナダ・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッド・ゲッ 全てのフェスティバルのフェスティバルのフ e ス e ィバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバキのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバ もう一度、2つのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコアのスコア Buena, buena tarde, buena NIT y, y felices Sanfermines, amigos. Aquí no intentamos hacer sin toros. Sin toros, porque no los hay, ¿eh? No, no, sin tonos. Sin tonos, b o l s i l n o Vamos, aquí pero, nos tiramos pero, al ruedo, ¿eh? Sin toros, pero con cuernos, ¿eh? <risa> <risa> ay, ay, ha estado, sí. Hay bastante ha estado. ¿eh? Bastante Humano estado. por ahí. Y ha e s t i a d o también. Y, y mucho que no lo sabe, ¿eh? ¡Ja, <risa> ja! Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar、eh, con un clásico, e s t e caso de Serie B de Estados Unidos. Estamos hablando de Lizzie Borden, aquel personaje que apareció a mediados de los 80, muy influenciado por Alice Cooper, el rollo del shock rock,、eh, etc, etc. Que por cierto, pues bueno, Alice Cooper lo pudimos ver en muy buen estado de forma,、eh, tanto en Barcelona、Tremendo. y después en Madrid, 2.500 personas metidas en Madrid. ¿eh? ¿Sí, 2.500 nomás. トカー・キスは1500円で、キスは1500 r で、お前、やべ、ぴょん、ぴょん。 パンで metal vortex a rock imperium? No sé si lo que es el r o face vuelveu t r a d u í d después de alguna mena. Pregunto, pregunto, pregunto. De menos s pregunto. Para mí, la gran noticia, aparte de lo que Puk di de cada festival, es la n u n a de grandes c a p s l e r a s en rock imperium, en rock fest y en a g a t a s Para mí, también gran festival. a r a m a t e aquí a f u g e b r a i n También Pirexia. saxon レク r ー・ミゲル・ポッシュ・サベン・ a レクサー・ドン・ e タ・ポッシュ・タ・ポッシュ・タ・ポッシュ・タ・ポッシュ・タ・ポッシュ・タ・ e レクサー・エレクサー・エ n クサー・エレクサー・エ u クサー・ i レクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・ e レク a ー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレクサー・エレク l ー・エレ tío Sí, sí, esto es para. La Resurrection,、no, bueno. allá, es verdad, es verdad. Total r a r o Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con un poquito de gas. Hoy va a ser un día de gas. Este grupo, pues bueno, no lo es, no lo es tanto, evidentemente. Es un heavy metal a la americana, pero que en este primer disco siempre había un tufillo a los Maiden, pero a la americana. Vamos a poner un tema、eh, que e d d o n reivindican de donde son. Es American Metal. Ahí tenéis a l i c e i e Borden en el año 86. Los y o u t u b pieces. Problema. Ha habido un problema técnico, amigos. No es este tema, e h como habéis deducido. No sé qué coño pasa, pero el disco no está bien ordenado. ¿eh? A, ver si, a ver si lo busco de mientras. Pero, ¿sabes qué tema es, Sergio? ¿Por qué? ¡Coño, es lo que pone en el disco, hostia! Sí, pero. Anda, míralo por internet. Lo dejo poner ahí.、Pero、lo siento, ¿eh? esta mierda del disco. Joder, macho. Que en el disco pone que es la quinta, hostia, pero no me acuerdo. Joder. Venga, lo s youtube pises, hostia. Es esta, creo. América, es la sexta. Vale, pues mira, qué buen tío. Venga, ya está, coño. Amigos, ahí ya habéis visto de dónde coño son, ¿no? ¿Eh? Americanos y Metálicos. Mar a m e r i c a n o Bueno, es un grupo que, que se quedó a medias entre la Hairbans y, y el Power americano, aquel de segundo nivel. Y esta gente de vez en cuando aparecen, a, van sacando discos y la verdad es que se montan buenos shows. Es el típico grupo que molaría verlos en un festival grande porque el tío se monta buenos shows. Sí. En un、sí. festival, una horita. Sí, sí, sí, no, tío, ocho, no, no es Alice Cooper, pero hombre, también, también es divertido. No t i e ¿eh? n el presupuesto, pero sí, tiene sí. más sangre. Sí, sí, tiene más sangre, exacto. Aquí Miguel ha sido brillante. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner、eh, lo último de los m a n o w a r、eh, Este nuevo EP, que no sé cuántos ya lleva, de PES. Eso, eso está picando, no sé, no tengo la agenda, nadie que me tenga que llamar. Amigos, si alguien me llama, después lo atiendo. ¿Eh? Ahora mismo estoy en las ondas. Pues nada,、eh, su último EP se llama Revenge of、eh, Odysseus. Y como siempre, pues bueno, son 15, 20 minutos,、eh, todo paja menos una canción, ¿vale? Todo lo demás son tonterías, narraciones, hostias en griego y, y pues en vinagre. Muy, muy en el nivel de Manowar. Supongo que recopilará todos estos singles que va sacando y después sacará un EP, ¿no? Lo juntará todo, s más tres canciones mágicas. Claro, y ya está. pero si hace todas la, las, la, las mierdas estas de, de intros larguísimas, de narraciones, de historias y tal, pues que los pobres griegos se chuparon ahí. Ah, no, se lo chuparon minutos, el entero, e LP. En todo el directo les arrean esta mierda sí, y dicen:、sí, Pero, sí, sí, pero sí. qué cojones es esto? Porque mira que no, estaban haciendo un buen tour,、sí. estaban eligiendo los temas muy bien. Pero aquí ya la empezaron a cagarla y luego, ya con el despropósito de no, no tocar en el Rockfest, y a partir de ahí, yo creo que se han ido a la, a la puta mierda. Bueno, pues nada,、no, amigos, ahí tenéis a los Manoware en el año 2022, vosotros mismos. El tema i m m o r t a l もう一つのテーマは、このテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーは、もう一つのテーは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーは、もう一ついテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一は、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、 もう一マは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一つテーマは、ーマは、もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、a う一つのテーマは、もう一つのテー l l もう一つのテーマは、もう一つのテーマは、もう一のテーマは、もう一つのテーマは、もう一のテーマは、もう一のテーマは、もう一つのテーマは、もうテーマテテマは、もう一つう一つのテーマは、テマ No tan inspirado, ¿no?、Eh, yo, yo creo que de Manowar lo peor no es los temas que vaya sacando, porque, bueno, obviamente todos los grupos clásicos en la actualidad s a c a temas que no se pueden comparar con su época antigua. Hablo de todos los grupos clásicos, no, no hace falta decir ningún nombre, pero en cuanto a la actitud, ¿no? Falta de ideas. En cuanto a, bueno, falta de ideas tienen todos. O sea, no me digas tú que los Metallica tienen muchas ideas en el último disco o lo, lo mismo en los Yudes. Pues... Los Yudes todavía han sacado algo, pero no de、bueno, todas. No, p e c a, a mí le... no, el, el, problema, el, el problema, problema d、sí、es e t o es que este tema dura 5 minutos, pero el EP dura 14. El y, el te problem... te, y te tienes que chupar 9 minutos de narraciones y de hostias. Es, claro, que es la hostia. ¿eh? Es el problema.、Eh, es, o sea, un eh, es, es, es un puto exacti... single que pagas a preudio del EP. No, exacto, e Solo tiene una canción que además es esta. Es la actitud, es el creerse el ombligo sí, del mundo y sí, es el creerse sí, más que nadie. Sí. Y que, y que ellos lo saban todo cuando, cuando no. Pero no solo en discos, sino que encima en directo también hay que aguantarles muchas mierdas. Y, y, y, y se van de Angel Fest, se van de Rock Fest y se van de todos los Fest. Porque sí, porque, porque no. Y, y eso pues jode, jode a la gente, jode a, la, a los fans, porque yo también me considero fan. Y, y bueno, y no sé, eso que se lo planteen ya, aunque yo creo que ya a estas edades no creo que cambie mucho el Di Mayo. No, Maio, yo creo que no. Porque yo creo que es Di、no. Mayo, ¿eh? Sí. Y solo hay que ver cómo reaccionó la gente con Ross DeVos cuando lo anunciaron en el Rockfest y, en el, y cuando actuó en el concierto en, en sustitución de Manowar. Porque yo creo que fue en sustitución claramente y además, pues triunfó tocando a las dos. Un pique, ¿no? Un piqué de los golpes. Bueno, por eso con esa gente pues, va a sonar lo que tiene que sonar, y ya está. Claro. Y no me faltaba una formación que se decía Brothers of Metal para a de. Anda, anda. <laughs> Brothers of Metal. <laughs> Bueno, pues、bueno, bueno, vamos a seguir. Vamos a hacerlo con un, un grupo clásico, pero que sacará disco dentro de poco. Hablo de Queen's Ride. ¡Anda!、Eh, ¿Esto q u es e el primer singer o ha sacado otro singer? Creo、single? que es el primero. El primero.、Sí. Es el primero y es un LP. ¿verdad? Porque el, disc, el disco está previsto para el 7 de octubre. Se titulará Digital Noise Alliance. Y、uh, canciones in extremis, que viene acompañado de un, un vídeo. Obviamente, pues lo mismo, ¿no?、Eh, eh, Queen's Ride. Bueno, Quiz r a c e etapa toda la torre, es mejor que la última etapa de Quiz r a c e Sí, pero no acaba de despegar. No acaba de despegar. No acaba de hacer temas r e d o n d o Y、tío. este tema, pese a ser un buen tema, ya redunda, ¿no? ya es más de lo mismo. No acaban de, de conseguir la, la fórmula. Sí, de, una canción tío, de impacto, no, no lo tienen. No、tío. la tienen, n、no. Venga,、eh, a ver, es no, no, hasta las nueve, no. Ah, vale, vale, esto me interesa. <ríe> Así、eh. que, bueno, juzgáis vosotros mismos, viene, podéis ver el, el vídeo、eh, por YouTube y tal. Así que nada, sin más, aquí tenéis a q u i z r a c e y este in extremis. Bueno, Pues a h a h e m o s tenido a estos quiz rights. Decir que, que también el, el guitarrista que, que, que les acompañaba desde hace ya mucho, mucho tiempo, pues también、eh, dejó la banda y que,、uh, y que bueno, han tenido sustituto que de hecho sale en el, el vídeo. No sé si ha participado en el, sí, en este, el disco. Este, este ¿no? ya había estado. Este ya, ya había, había estado. estado sí, sí, este es el del gorro de vaquero.、Sí. Este. Y, y participa, está en el vídeo, este del gorro. Y también, pues el, el Casa y Grillo también participa en el vídeo, pero no sé si también participa, ha participado en el, en el disco, ¿no? Son cosas que supongo que, que, nos irán, que ya iremos desgranando poco a poco conforme se acerque el, el momento, ¿no?、Eh, recuerdo que, eso, que el disco Digital Noise Alliance saldrá el 7 de octubre. ¿Seguimos? Yo, yo, creo que vale. será, yo creo que será el último disco de Queen Rice con, con, la, torre. con toda la torre. Bueno, a decir que Geoff Tate ha tenido que cancelar, que hacer un descanso, porque también tiene, tiene problemas en el, en el corazón. Joder, no me jodas, eso no、pues、lo sabía, tío. tío. Sí, mía, sí, sí pues no, hace nada, ha tenido que también tomarse un descansito.、Bueno. Así que ya, ya, veremos, sí, ya sí, veremos. Bueno, pues entonces igual sí que sigue toda la torre. <ríe> bueno, ¿qué p e n s á i s vosotros <ríe> de.? de la... El Reign o Unit United Kingdom, ¿no?、Bueno. Eh, una formación de Death Metal. ¿A Honda? Pues no sé.、Eh, por... Es curioso, ¿no, tío? Sí. No me, suena, no me cuadra a Inglaterra con, con Death Metal. No, ¿A、no、qué no? no? No. Eh, sí, sí eh, A no、eh, ser que sea el Napal d e、eh, a e r o Napal d e s d e el Death no.、Vale. El Greencore, ¿no? Vale, pues eso.、Pero、bueno, eso e c ó m o se llaman estos? El c l a t e l e r of f i a r No, pero eso es Black. Eso es Black. Bueno, s o、no. lo decían Black. Y después estaban los Sabbath, ¿no? Pero eso tampoco era de Metal, no, ¿no? Los o u q e r a No, era, pff, no más, eso era más trash. Más trash. Sí. Sí. Vale. Y, y, y, y si es obra a Inglaterra se apropian de un non con vice. e dónde dice? Bueno, bice, es un, es un, bueno, es un es título bice, muy metálico, los vice, pues. Sí, bici, la forma c i ó n b u i tantera de heavy metal anda, anda. que va a retornar a Fapox s a ñ o s o en la pandemia o prepandémica. No sé, no sé. No... Es v i c i es v i c i No lo he celebrado porque tampoco, o sea, <risa> o sea no, no sé. Ahora mismo me has pillado, no sé quiénes son los vices. ¿No? El título,、vale. pues bueno, me parece un título muy. No, es como Miami Vice. Vicio, ¿no? Vicio. Bueno,、pues、aquí, aquí,、no、es aquí, metal, aquí, aquí o... en o es metal a también tenemos vicio.、Sí, ¿no? bueno, aquí, aquí, todo el que quiera.、No, no, no、y y, grupo, y、eh. sin Death Metal, l ¿eh? VertUCKLM 2LPA アンダー。 メスティンのスパイスは、メ a ティンのスパイスは、メスティンのスパイスは、メスティンのスパイは、メスティンのスパイスは、メスティンのスパイスは、メス r ィンのス u イスは、メスティンのスパイスは、メスティンのスパイスは、メスティンのス a イスは、メスティンのスパイは、いスティンのスパイスは、メスティンのス a イスは、メスティンのスパイスは、メスティンのスパイスは、メスティンのスパイスは、メスティンのスポーは、メスティンのスポラ 俺たちのことは何ですか Sí, hombre, claro, ¿no, hombre. Esperanza Eso... y que todo sur... to tenga ver. Claro que sí.、Hombre. Eso no... Eso está o e s por descontado. Pues nada, vamos a dedicarle a nuestro amigo Pep、eh, un tema de un grupo Death, que se llaman Death. <risa> ¿Eh? Que a gracias、medida. a mi amigo Fran, pues mira, me lo regaló. ¿eh? Dice para que espabiles. <risa> e espabila un poco y toma esto. Mira, te, te, te paso este disco que igual te puede ir porque. Y, y tal y tal. Pero te voy a decir una cosa, f r a n Me gustan más hasta los primeros.、Eh, fíjate lo que te digo. Para que veas lo cañero que soy. Pues nada, tenemos、uh. aquí los Dead y el Symbolic.、Eh, este LP, que según los fans, bueno, fans y listas, porque yo miro. Cuando quiero, bueno, a ver qué escucho de este grupo, qué escucho del otro, bueno, miro ranked y se、sí, ven a los la, listos la, la, y tal. La prensa especializada、Exacto. siempre hace un listado. Siempre hace un listado y bueno, lo hacen 4 o 5 y tal, y yo digo, mira, este parece que es el. El principal. Pues este s Simbolic, que es una mezcla ya entre e primer, la primer l primera caña, digamos, primitiva del grupo y con un, es rollo, que más, con un rollo más ya tecno, te, tecnológico,、eh, técnico, técnico, técnico, no tecnológico. Técnico, sí, porque, te, porque estos músicos aquí, tocan muy bien.、Sí. Pues nada, vamos a dedicárselo aquí a Pep y a mi amigo Frank. El tema Simbolic. Ahí tenéis a Death. Anda, como lo digo e los 80, que baja de volumen, ¿eh? Sí, se <risa>、eh, <risa> eh, <risa> eh, acaba con, un, con, un,、ah, con una bajada.、Ah, anda, anda. Bueno, se、si、me decía quizá a l g u n final más apoteósico, pero bueno, es lo que hay. Pues nada, pues después de caña, vamos a seguir con caña, ¿no? Hoy es el día、Vaya. de la caña. Así que, bueno, pues un grupo también clásico de trash alemán que va a sacar disco dentro de, de poco. Concretamente el 30 de septiembre se titulará Paulo b s d o u s y bueno, son los tankas, los c e r r e c e r o s por excelencia. Que, que además han、eh, sacado tema con, acompañado de un video titulado b i r b a r i a n s O sea, hago, hago el b i r b a r i a n s este porque pues, es, es un juego de palabras, ¿no? De, de Barbarians, de bárbaros. Pero con la palabra al principio, en vez de Barbarians, es、ah, b i e r Anda, anda, qué g r a c i o s o que son estos alemanes.、Eh, eh? deben, ir, eh, deben ir a gusto de cerveza.、Eh. n o has visto qué c a c h o n d o los tíos? Pues ni ir a v b i e r Varians. b i e r Varians. Así que nada, bueno, pues. Pues nada, uno de s t a n c a r que... Bueno, e Stankar siempre se gusta con los cachondos, ¿no? Siempre, siempre. Sabe lo que pasa? Que el cachondeo de e s t a n c a r a vosotros nos mola porque no son birrachos. ¿Cómo? Ah, bueno, no. q u e Ismael y Sarapatis dirían, chancurachos. No p u e d í entrar un tema c h i Muy bien, David. Bueno, c u é a s cuarto, ya no te duermes. Sí, es verdad, porque David David David e un poco pesado. Este David, b i r b a r i a n Birbarians, ¿eh? Qué bueno. Así、¿Qué que... juego de palabras más brillante? <risa> Son y Carolina Cortés, es un mejor en los tiempos, tío. Sí, bueno, de, después de. Claro, el, el último. Yo creo que de es de los después los lo mejor,、temas. después de b r e a k t h r o u e h ¿no? Sí, b r e a k t o u g h es un menú, tío. a l g o así. Sí, porque,、eh, bueno, siempre los temas de Tanger siempre h a b l a de la cerveza y tal. El último single así famoso que hizo fue la de. a g u e l col cerveza, ¿no? La, Una, una chica llamada cerveza. Ah, mira, ah, mira qué bien. Nunca、así. lo había pensado eso. Anda, anda, una chica llamada cerveza. Sí, tiene un, un tema así. No sé si es del último o del anterior. ¿Es、bien. un tema romántico o bien? No mucho. <risa> <risa> aunque bueno, si viene、si、una chile, te trae una cerveza, el romanticismo、pues、sí, sí, sí, está sí, ahí sí, siempre, sí, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso, eso no lo dudes. Bueno, b u e n o pues nada, dejamos el cachondeo, aunque con los tancas siempre está asegurado el cachondeo y el birreo. Así que nada, os dejo con Tankar y este Birbarians. ¡Venga! 酢。La temperatura és de 25 Tema. Bueno, pues nada, aquí,、eh, aquí habéis tenido a q u í a los Tancar y a este Birbaria. Recordad que el próximo 30 de septiembre saldrá su nuevo disco, Paul Lobs d o u s Y nada, a mí la verdad es que el tema ma, me ha gustado, no aportan nada, pero es un, un tema muy rápido y muy cañero y que está muy guapo. Vaya hombre,、eh, ¿no? Tor, tor, ¿no? Sí, torna, torna a ver al Matistío, que, que le bulía. No e agrada a ver le va a ir. p a b l e Stonam, bueno, Sergio está abriendo la puerta. バーカパラ、パラ、no? no、パラ、エスティアヨンドレス、スティアヨンドレス、アラマテス、な。 1988年に、Alemagne が 2LP を完全に取り戻すと、2017年に取り戻す。 もう一つのアルバム、ドン en en ・ラ・ペンヤ、今日のビう一つのビもうビデオ、もう一つのビデオ、もうデオ、もう一デオ、もうデオ、もう一つのビデオ、もう一つのビデオ、オ、もう一つのビデデオ、ビデオ、もう一つのビデオ、もう一つのビデオ、もう一つのビデオ、もう一つのビデオ、もう一つのビデオ、もう一つのビデオ、もう一つのビデオ、もう一つデオ、もオ、もう一つのビデオ、オ、もう一ビデデデディー、もう一つのビデデデディー、も So、and it's out there. もう一つの場いは、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、 フェスタは、フェスタはパレル a のフェスタです。 パンデミックで2009年のパ2 0 0のパ2 0 9デミックで2 0クで2009年のパンデミックで2009年のパンデミッデミックで2009パンデミックで2 0デミッデミンデミックで2 0デミッデミンデパンデミックで2ンデミックでンデミックパンデミックで2年のパンデミックで20009年のパンで Sí, porque aparte yo creo que si fueran festivales、eh, que no coincidieran, pues bueno, pues mucha gente aprendería de una cosa y de la otra. Esa, bueno, anirían, anirían. Jugaríamos una mica, la verdadera peña que t e n í s que con Dui, r de una banda o una otra, pues sí, son de birra, son de, de hostias, pero que al final, pues. ボレーマンア、アウトプトフェスティバーイアンティプトゥーコー。Pues to,、ア a ノムメンネマエクセンター、オケスティアペナ、ケスティアペナ、ウィッケイル、エルヴィッ r イル、エルヴィッ s イル、プラディゴナメナ、ケスティアン、パンデミア、バンコーセキャメン、エンセンブラケヨウティンディア、アルパレスパレスパレス、セサンファリウディアンディアオプラカー、プレンタル、クアメン、ウォンヤー、カーティネスティアン、マスカレタ、ア、アクセイルアンティエルヴィッケイルペ。 エムリー・リス・ライセンス。 Bueno, pues aquí tenían la música de Aquesta Peña, que es e Nomena Arcadia Fight. ¿Sí? No. No tengo... Tené, os, os, os digo que el David es muy caótico en、eh, las entre,、eh, la entrevistas.、Eh, es, hay que conocerlo.、Eh. Ya, no, ya nos ha cambiado el nombre. Sí,、eh, os, nada, vas, nada. Os, va, os va, ya s a b e s hace quiebros ahí raros. v、bueno, a a r e c e que os esforcéis.、Eh, si、Están、si, muy atentos y, sobre todo,、si、es, para, damos... es para probaros.、Eh, no、es que no sepa, es para probaros. Sí, sí, es. De, de momento sabemos de qué, de qué grupo、está. somos. De momento.、Sí. Mierda.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 También es el fucking brain, porque es lo único que, que me recuerdo.、Bueno, ¿Y el... tú cómo le dices UAC o cómo le d i c s No, es e l Move Your Fucking Brain, Extreme Fest. Move Your Fucking Brain. Sí, pero、sí, tú, tú dices MOV o no sé qué s La、escolta? 16. Una pregunta os hago, porque yo, yo recuerdo hace años que estuve una vez en San Climen, puede ser que fuera también. No, no, A、no. ser Alcaña. Aquello es Alcaña, s Vale, pero lo organizaban también esto de cenar. No, no. no Siempre el, el Move Your Fucking Brain siempre es a j o h o m o l i n s Siempre, siempre. Siempre 17 ya, joder, macho. Esta es la 16.、Oh, 16. 16. 16, ¿no? Sí, i contar los dos años. diría sí que Claro, de, o sea, ladón, la, la claro. 16 la edición. O sea, contando los. los que si no que hubiera sido por、hecho. esta mierda, sería la, la, la 18. Correcto. Dos o, o más. La, la no, la 19.、Ah, no, 18, 18. Bueno,、no, yo, yo cuento. Somos dos, de letras, ¿eh? Yo cuento dos, sí. Yo t a m b i cuento dos años, no sé. O、sí, dos.、Sí, Dos sesiones, n o digamos. La anterior fue la 15, ahora、no, la 16. Si han habido se, dos años, pues sería la 17. Se, se, se, se, se, supongo que la última se celebraría 2019. Correcto. 2020-2021, sequía total. ¿Salís guapos o no? Y ahora. Pues、no lo no sé. s i salimos guapos cámara, es. <risa> si salimos guapos es porque las cámaras hacen magia. Sí, sí. sí, algún filtro. David le ha puesto un filtro. El que se pone para él ya nos lo pone a todos. Sí,、ah, a Filtro belleza.、Pues、salimos bien, salimos、no, no no、de problema. Después nos <risa> ven y dicen, hostia, no es lo mismo.、No、es lo mismo. ¿eh? ¿Eh? Ganas, ganas、bueno. en YouTube. Buscan a tipazos, ¿no? Y nos encuentran a nosotros. filtro de s t o s guapos de TikTok y tal. q u i é n son Hands that we hate? ¿Quién somos? s o m s nosotros tres y dos más. Nosotros tres somos Chavi, que es el bajista, que está aquí a mi derecha. Presente. Regius, que es el cantante. Hostia, tú también... eres el que metes esa bomba, ¿no? Esas, sí. sí. <risa> y te digo una cosa: cinco o seis s t á n b i e a b o g a d s se me creen, ¿eh? Te explico, ¿eh? Ah, ya, ya, te digo, no.、Eh, dale, que no le h a g a m o mucho caso, ¿no? Bueno, <risa> es, es complicado, es complicado. Sí, bueno, en、eh, refería. h a n d l e r We Hate、eh, es una formación, os catalogueo n t r de lo que es el Death Metal. l p o r qué el Death Metal? Bueno, pues porque, porque... <laughs> ¿Por qué? Sí, porque es, el, es el género que más nos define a todos, los, a todos los integrantes de la banda. Es el género que más hemos seguido. t o d o que nos gustan muchísimos géneros del metal. De hecho, no, a todos nos gusta el metal. A todos nos gusta la música, no simplemente el metal. Hablo por mí, pero yo creo que el resto me, me siguen. Pero es eso. El death metal, desde que surgió,、pues、fue, uno, fue uno de los estilos que nos llamó la atención a, a todos. ¿Quién avanza? Venga. Para e i e m p l o、no. r a p i d Venga. death. Death. death. death. ¿Ah? Están sonando.、Ah, eh? ¿No、¿Quién porque... avanza? ¿Ah? Es que a mí me cuesta mucho decidir una. Entre... Es como cuando vas a buscar un CD I show, I show. y tienes 400 y dices, ¿cuál pongo? Pues a mí me pasa igual. A mí me gustan. 全体的 r デッドメタルでデッ u メタルでデッ l メタルでデッドメタルでデッドメタルでデッドメタ e でデッドメタルでデ a ドメタルでデッドメタルでデッドメタルでデッドメタルでデッ e メタルでデッドメタルでデッドメタルでデッドメタ p でデ m ドメタルでデッドメタル e デッ i メタルでデッドメタルでデッドメタルでデッドメタルでデッドメタルでデッドメタルでデッドメタルでデッドメタルで t e a メ n p u デッドメタルでデッド w タルでデッドメタルでデッ a メタル r デッ a メタルでデッドメタルでデッドメタル d デッドメタルで que es la música エフィカタ・ウ r スプエフ e カタ・ウォスプエフィカタ・ウォスプエフィ a タ・ウォスプエフィカタ・ウォスプエフィカタ・ウォスプエフィカタ・ウォスプ Eh, dentro, una, del metal empiezas a escuchar, exacto, dentro del metal empiezan a escuchar cosas que, hostia, pues escuchar el trash. Hostia, es que el trash se me queda corto. Escuchar el death. Hostia, es que el death se me queda corto. Escuchar el brutal.、Eh, y ahí vamos. Y ahí dentro del, de todo lo que engloba, engloba la música extrema, pues al final son nuestras influencias para hacer nuestra música. Que nosotros tenemos una gran suerte, que como tenemos una cierta edad. Uh, yo, por lo menos, y mis compañeros supongo que igual el polo es un poquito más joven, pero hemos pillado、The、lo、baby. que es el florecer del, del trash, sobre todo después del death y después del brutal death, del g r e n core y todo eso. Hubo Entonces... es una época que, que el death fue mayoritario, o sea, el rollo de Florida, ¿no? p a s a b a la s i g e n t e a mal cause of death. ト ope いや。 ブラックのブラッ e のブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックのブラックの Hubo mucha palafernalia detrás. Que si、sí. la historia esta de que si quemaban tal, que si el pintarse y tal. Bueno, y eso sí que lo veía yo más como una moda. Sí, pero esos sí que son los que siguen más. ¿eh? O sea, sí, eh, s está...、no desper... no、a b e r a d o s no Ahora mismo, para. Pregunta, ¿eh? Pregunta. Desde el desconocimiento, yo me quedé en Celtifrost, b u en í s i m o b u e n í s i m o Y digo, ahora mismo, dentro de, de este estilo del Dead de l Dead de verdad, ¿no? El Dead, podríamos decir, de, de, de, de los Dead y toda esta gente. ¿Quién son ahora mismo el grupo, eh, eh, digamos, principal, ¿no? De, de decir que tiene más fama. El referente o... actual de ahora. ¿Hay algún referente nuevo o son、mm. los que yo creo que lo eran antes y siguen s i e n d o l o como、Uf. en el heavy metal y tal, que siempre s o n los mismos? Bueno, me Partiendo de la base que ya no existe. Bueno, ya, no, por razones g a s o r e A ver, hoy en día pasa una cosa. Hay miles es que hay... de estilos. Ahí de está. Es, está tan diversificado los, las fusiones entre estilos. Pero ya no es solo eso. En el, en el Death Metal, o sea, hoy en día hay. Yo qué sé. 10、eh, veces más bandas que las que había hace 20 años. O, o 20 veces más bandas, muchísimas. Es imposible escuchar todo lo que sale hoy en día. Que toda esa gente que toca, en teoría, también tendrían que ser parte de, de la escena y no se les ve. O sea, dices, ostras, en Barcelona, a lo mejor hay 50 grupos de metal, solo que se juntasen ellos para ir a los conciertos, estarían los conciertos siempre llenos. Eso no pasa. Eso no pasa, no ha pasado nunca. Pero lo que quiero decir yo, o sea, yo vengo de una banda que ya hace 20 años ya tocábamos. Y... ¿Cómo y se llaman? n e m e s i s Eterna. Vale, yo he estado en Balfegor, he estado en Nemesis Eterna, he estado, grabé algo con e r e d Y entonces, los que íbamos a los conciertos venimos a ser casi los mismos que somos hoy. Por ejemplo, nosotros tres nos encontramos en la mitad de los conciertos. Mm -hmm. No soy un turbat, yo, ¿eh? ¿Alguno ser, macho? Pues no vendrás a los que vamos bueno, <rum> Pero、bueno. a ver.、Pues mire, no、vos, me pone ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h Porque a h í no h a b í a m u c h o h a y otros a ñ o s que t o d a v í a No os veo viendo Ufo Pues sí a h a o a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h a O s e a yo Flipo con la parafernalia de Kiss. t a mira qué cosas, eh. Chavi、sí, <risa> no. eh, es, es fan h a c e r r i m o de Accept de toda la vida.、Sí. Ah. Claro, también hay, hay, Judas, hay que, que, diferen Judas, hay que diferenciar、decimos. entre lo que tú escuchas y、claro. luego tú como, como artista y como músico lo que tú quieras、Exacto. hacer, ¿no?、Ah, es, que, o sea, que, esa es la diferencia. Que, que, es que escuchar,、ah. pues escuchamos de todo, pero、ah. a la hora de tocar yo no me veo tocando heavy metal. O sea, a mí me, me gusta tocar de Add. Un Cosa más extrema, y creo Yo, que mis compañeros、claro. igual. Yo, el último en el que he estado fue un festival en l a n z a el Catatonic Fest, que la verdad, el cartel era más punk y hardcore que otra cosa, pero también tocaban trailer y tocaban Imura, pero el resto, la mayoría eran punkis, y algún, alguna de las bandas también la disfruté, claro. ¿A mí os va el punk o no? Bueno. A mí me va cualquier cosa que te n g a g a mover un poco del cuerpo. Yo es que hasta que conocí a esta gente, mis amigos de toda la vida son punkis, todos. Y he ido a millones de conciertos Punkys antes de. porque no tenía ni un puto duro y quien me llamaba, ¿quién e r a Por los colegas. ¿Dónde claro, iban? a conciertos、claro, Punkys. Desde que tuve coche y dinero. Sí, la cosa cambiado. ¿no? ¿no? La, la, la independencia. ¿no? Es diferente. diferente, diferente、no, no, no, no. no. b u por otro lado.、Sí, e、sí. Bueno,、eh, ¿cuál es la trayectoria de, de Handle with h a t e ¿Cuántos discos tenéis en el mercado? ¿Qué, qué habéis hecho hasta ahora? Porque. Bueno,、uh, Handel We Hate es una banda relativamente joven, aunque nosotros no lo somos y somos músicos.、Pues、muy e x p e r i m e n t a d o s gracias, gracias, por mentir así también.、Uh, pero como. c o m a r a s ya l e r á e h c m o Handel empezamos en 2017 y fue o sea, precisamente un, en un m o v e c e Cuando celebramos los 25 años de Caustic, porque Polo y yo venimos de Caustic. Yo, de hecho, soy miembro fundador. Y... Yo, no, yo no, pero llevo muchos años.、También. Y entonces ahí, como nos juntamos todos los ex miembros de Caustic y tal, apareció César, que es la actual batería de Handle e We Hate, que fue el primer batería de Caustic con el que grabamos la primera demo. Y de ahí empezamos a hablar y bueno,、mmm, lo metimos un poquito en el rollo otra vez. Y dijimos, pues bueno, vamos a montar algo en paralelo con Caustic. Y empezamos con, con Handle e We Hate en 2017. カウスティックのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズはあなたのディスパレグッズ ハンデルはハンデルの人と同じように、ハンデルは全ての人と同じように、ハンデルは全ての人と同じように、全ての人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人とのまとま人との i との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人 e n 人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人との人 Eh, tenía、no, un s t o u s una m i c a、no, me s tras metal、no, y sé que no es la única discografía no, o, o, que ya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n t no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e o no, no, no, no, no, n e no, no, no, e o no, no, no, no, no, o no, no, no, no, no,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 s てのフォーマシュンセクスタンのデッドメタルは全てのデッドメタルです。全てのデッドメタルは全てのデッド bueno。 全然違う。 Esto que está diciendo pues tiene a colación. Es que el, el black metal no, no casa con. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no, sí. Pero, pero, sin embargo, este año no hay. Creo que ha sido un tema circunstancial. Yo creo que、vale. Bau, cuando habléis con él, os podrá dar más información y explicaros lo mejor. Pero ha sido puramente circunstancial, yo creo. Sí, porque porque claro... siempre había habido alguna representación de bandas de black、claro. metal. Vale, o sea, no es ningún tipo de. de bueno, que, es, es un festival es un... De, extrema, de música extrema, d e metal ya, extremo vale, y el, el black claro, es parte、eh, del metal. Para... Aunque yo lo odio. <risa> y para vosotros, s a c a r que debutáis ¿no? con, un, con un disco, Erebus r i s e, e, e, e, e s Sí. sí. Acabéis de, de debutar con este disco. ¿Qué, qué significa participar en, en un festival como este, con esta larga trayectoria y además con, con un festival también con, con, con artistas internacionales? Hombre, para nosotros es jugar en casa. Nosotros, de hecho, el, la, nuestra sede está en Bolinter Rey y es jugar en casa y siempre es un honor poder participar en un festival así. Dile cuántas veces lo has hecho. Bueno, yo creo que tengo el récord mundial de participaciones en el MUF porque esta será la quinta. Pero bueno, Joder,、eh. gracias por, <risa> un, un, por la introducción. Y, y, y, y este, de, y este festival. ¿Qué v e s a tal el puto n o m b r e que bulía? El MUF. ¿Ve u s t e Move. Avance, a v a Move, move no, your fucking vale, move. a n t e s lo ha dicho súper rápido. Move, como move, se lo t e n i d e los años. O sea, no, déjalo. Pues、eh, el festival lleva 17 ediciones. 16. 16 ediciones.、Sí. Eh, ¿Cómo ha vivido? ¿Va progresando en cuanto más público?、Eh, Totalmente. O bueno, yo siempre no, más o menos. Dices, no, no, no. o Yo no las he v v i i d No las he vivido todas, pero. Llevaré como 10 ediciones, a lo mejor. Bueno, yo... Hombre, supongo que iniciaría solo con grupos locales y luego poco a poco. No, ya, no, no. Ya、no, no, desde, no, no, desde no. el principio tenía、sí. grupos internacionales. Me acuerdo de que, todo es que este, este hombre, es, es ¿sí? nuestro cantante,、sí. abrió, abrió el primer Moodle of Falcon Brain. Yo toqué con, con mi otra banda, con m 6 Eterna, <ríe> en el primer Moodle of Falcon Brain. Estaban los Checos Squash Bowls. Había un grupo estadounidense que son s t u a r i Había unos franceses de la zona de Estrasburgo que son los Bloody Sign. Continúa renacer del País Vasco. Continúa e renacer, neuropatía.、Pues、habrá, o sea... que, habrá que preguntarle al organizador que, que sí、si、le s a l e n las cuentas, porque a mí, no, desde, no, desde el principio, ¿no? le tenemos que preguntar. Sí, sí, porque, hombre, un, un festival, gratuito. Decir, gratuito. No, no, es u a gran pregunta. Gay, desde、no、el minuto que uno.、Sí. Porque yo pensaba que, bueno, que se ya iría progresando. Pero desde el minuto uno ya trae bandas internacionales y ya solo con el viaje. Sí, <risa> Pero, claro, la magia. La magia del... Y, ¿Y, el... y la pregunta: ¿cu、sí. ¿cu ¿cuánta gente se mueve más o menos en cifras? ¿no? Porque supongo cifras que sobre todo. Claro, más o menos, es estamos hablando. No, no, es, eso es la señal、sí. de la media hora, pero、vale. puedes hablar. Es difícil saberlo porque no hay un conteo de entradas. Exacto. Es difícil. Pero se habla, yo escuché hace dos ediciones que dijeron. Que rondarían las 2.000 personas、vale. aproximadamente. Sé que se agotaron los barriles de cerveza, tuvieron、mm. que recurrir a los bares del pueblo、oh, no, no. para、eh, <risa> tener suministros. A ver, pero la prueba de 2.000 personas me la pruebo yo en un día, macho.、Mm. s <risa> o es sea que. No,、bueno, pero nadie está discutiendo <risa> eso. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no. <risa> si, discute,、sí. si no, no, es real? Frase, o sea, es no. Se real. Meta, o sea, es e que discute, que en es... verdad ya estaba, estaba previsto para 4.000. Lo que pasa es que, claro, h o r o sea, e l u recinto y, y, y es un festival, digamos, de primera hora, porque esto empieza a las 7, ¿no? A las 6 nosotros. Pero este año. ¿Cubrimos otros? Sí, sí. abrimos otras.、Sí, este año puede, empieza a las 6. Los años anteriores empezaba antes. Empezaba, empezaba a las 4. Y acababa a las 3 de la madrugada. Este año、sí. hay recorte de bandas por tema pandemia y todo eso.、Mm, se programó una cosa más r e c i e n t Vale, entonces desde las 6 hasta qué hora más o menos. Hasta las 2, creo dos. que está programado. Hasta las 2. Sí.、Uh -huh. Vale, vale. vale. Bueno, Puedes salir con un buen dolor de cabeza ahí, ¿eh? ¿Y la、sí. gente participa desde el principio o es el típico festival que la gente.? Yo imagino que no, porque yo creo que en este estilo la gente seguro que está a las seis y ahí, ¿no? Bueno, quizás no a las seis, pero a las seis y uno, sí. ¿A las seis y uno? <risa> o sea, no es esto que al principio no hay nadie y bueno, después no, no. Siempre, siempre se va yendo.、Sí, siempre ¿no? hay gente, quizás el, el grueso de, van, de gente pues, es un poquito más tarde, cuando cae el sol, sobre todo. Y luego a última hora también. s l i o Los hay que se van más pronto, pues. Por... Pero bueno, porque es un festival, es que de hecho es, es como el sitio de reunión, ¿no? El, sí, el yo, extremo, yo, el... claro, yo me imagino claro, que para vosotros y para los fans de ese estilo debe ser. Bueno, es decir, la hay meca ¿no? Hay mucha gente、la、que meca... solo ves ese día en el año. Claro, claro, te... Es lo que iba a decir, porque de hay, no hay tantos festivales de estos. O sea, Tenéis constancia o de, de que vengan también de,、pues、de, de lejos, de, de, de otras provincias. De París,、sí, sí, sí, sí, de sí, País sí. Vasco, de l o a c o c a s e han fletado claro, incluso claro, autobuses de, de zonas de España. Este año no lo sé, pero otros años han venido autobuses de Zaragoza, de País Vasco. Es lógico, porque sí, claro, sí. tampoco hay tantos、sí. festivales. No, así delicado, o sea, el extremo, el extremo extremo es, Si ya el metal en sí, digamos que es el, el, el género. El género... De la música, ¿no? no, son, no sí,、eh... por lo menos a efectos de, de, sí, de, de, de, de, de presa, comunicación ¿no? y de prensa, desde luego e s t a m o y Pues el metal extremo, el el metal metal extremo, extremo es la parte. Es el hermano pobre de, del metal. Exacto, es la, la parte más reducida. A mí no es ahora, ya digo, como, hubo una época que sí, ¿no? Que cuando hablabas de metal parecía que era el, el death metal, ¿no? que s a l a e s t a en las películas y todo, ¿Eh? o sea, era algo.、Eh, fue bestial. Pero sí que es verdad que ahora. Bueno, al final es una cosa extrema y es normal, y es normal que, claro. Contra más e x t r e m o s t é s pues bueno, es más limitado, ¿no? Correcto. Pero bueno, es, es, un, es pero... un estilo que tampoco es Es u n mayoritario, es un estilo que, que no toda la gente. Puedes escuchar ACDC, puedes escuchar Mano á n Claro, cual, no, escuchar, es、eh, ¿no? Exacto, no es comercial, ¿no? Exacto. Pero no es un estilo que si te gusta el metal, te tiene que gustar ese bueno, estilo. Bueno, Ahora nos ha comentado Miguel, nos ha comentado de que el grupo. Porque yo conozco a un chaval que no sé si lo conocéis, que se llama Fran, que se llama Fran. No sé si lo conocerás. Uno que es muy delgado, que es de mi barrio, que, bueno, que es un súper fan del. De, de y, y, y, y, trae, y trae amigos t r a e a d o ellos días de estas. Y hablaba de Pirexia,、sí. pero me acaba de decir que no tocan, ¿no? ¿no? No tocan. Pirexia han caído, os lo explicará Pau seguro, mejor p r e v i s i b e Bueno, no me va r、si、Esto está e la o r d del día, que l g r u p o Pero así, bueno, ¿sí? el... Um, el lo que está claro es y... que el sustituto que le han buscado, vamos, ¿Sí? no es extranjero, pero es de lo mejor que tenemos.、Es、quizá、sí. lo más exportable de la península. Esa, anda, anda a q u t é n e m o l Los Warwick. ウォームッ o は全然違う。ウォッメットは全然違う。ウォッメットは全然違う。 メタル・デ・フェーのフェイバー。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 メスタティカタウン、トラッシュ、ヘビ、タウン。Yo recuerdo una vez que trajeron, puede ser que Gel sí que los trajeron ellos. En la fiesta mayor. En la fiesta mayor, que v i t a m i c o el t a o e r o sé é Oliva. No, no, Oliva, pero sí, era un hombre de español, sí. Un americano que era cantante de los Hellstar. Y era c o r versiones de Dios. Sí, pero ahora actualmente, s lo que es o El Metal Defender.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 Y las hacen. <risa> bueno, pues. Ah, no, bueno, esto es tremendo, esto es tremendo. o q u é tema.? Descono... Perdón, muy, muy, muy rápido. Desconozco si, si será la, la, la base, el tema este, pero. Asociaciones que hacen conciertos y festivales, está Can Mercade, está el Rippe de Rock, está no sé qué. De asociaciones que hacen festivales de, de extremo. ¿De extremo. Está Ripolle. No, Ripolle no, en... no. Ah, ahora no me sale. Hay otra asociación que también hacen. v e n a d o que hacen el cornucopia.、Ah, cornucopia e l cornucopia en. En Palets, en Palets de v a l l e Pero este año no parece、y、ser que no. Metal Defender, no hay más. Bueno, supongo que también será un poquito para. O sea, pues yo recuerdo. Yo yo, recuerdo Sergio, tenéis de Natalán. Dis、pues、de lo que, de this, this <ríe> lo que es Bostro,、eh, lo que era Caustic y ya ha, ha quedado claro lo que es Handle with, came, with Hate. Eh. どういうことですか どういうことです e 全てのグループのように見えますが、あなたは全てのグループのように見えます。 もう一つの部分は、このようにフォーカーに。Move your fucking brain! メンズマイル、ああいうことはありません。 パウメ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あ ケンカレン、やややややややややややややややややややや d やややややや a l ややややややややややややややややや h ややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや でも、はこれを見たことは、パーマティブのディスプレイヤーを見たこは、私はディスプレイヤーを見たことは、ディスプレイヤーを見たことは、ディスプレイヤーを見たことは、ディスプレイヤーを見たことは、ディスプレイヤーを見たことは、ディスプレイヤーを見たことは、ディスプレイヤーを見たことは、ディスプレイヤーを見たことは、ディスプレイヤーを見たことは、ディスは、デは、デは、デは、デは、 ブルー・ブルー・スフィンシャ i これは私の知識を持っているのが、それは何かのようなもので e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 はい、はい、はい、はい。 もう一回言ってみましょは ピクサーボー、ディゲシン・パ、hmm. ウ、コンフォンシュナー・フェスティバル・ミュージカル・シン・パウ、コンフォンシュナー・フェスティバル・ミュージカン・パウ、コンフォンシュナー・フェスティバル・ミュージカル・シウ、コンフォンシュフェィバル・ミパウ、コンフォンシュー・フィバル・ミン・パウ、コンフォンシュナー・フェスティバル・ミュージカル・エクエヴァ どういうことですか オークスで3つ、あなた e 人間の d 間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た o は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、 パレイス。 Y、yo creo que es impresionante porque tiene que ser un quebradero de cabeza brutal montar todo esto con bandas internacionales joder, y, y que la cosa funcione. Y yo te quisiera hacer una pregunta. En uno de tus sueños húmedos, n o es decir, ¿qué, qué te.? Qué... Una correguda, porque siempre uno dice, ¿a, qué, qué te gustaría, ¿a quién te gustaría traer? Pero no te digo de, de nivel. Ya de esto que dices está fuera de lo que es una a s o c i a c i ó n ¿no? Pero decir, hostia, me gustaría traer a esta banda que yo creo que está dentro de nuestros cánones, de, de, de, del dinero que disponéis y todo eso. Mira,、eh, claro, por soñar, soñar es gratis, ¿no? Sí. y Si pudiéramos traer a, un, a una bandaza, yo creo que elegiría su Focation, pero. Si yeah,、eh, lo, realmente... lo estaba ah, esperando, ah, lo estaba esperando. No es un Focation, no es un f o c a t o No、sé siendo, siendo realistas con, con nuestras capacidades,、eh, yo por ejemplo、eh, llevo un, detrás de una banda escuchándolos y siguiéndolos durante mucho tiempo. Es una banda danesa se llama n Bass, a c e n d e a t h metal con tintes así un poquito de los años 90, como en t o m b e t Pero sobre todo, les dan, como son bastante jóvenes, les dan un aire nuevo al des que tocan. Y sobre todo, las voces recuerdan mucho a la etapa de Michael Lackerfeld en b l o o d b a t h Así que yo creo que sería una bandaza para poder salir algún año en el MUF. Y son relativamente conocidos fuera de Dinamarca. Vale, ¿y tú crees que.? Bueno, porque ya cuando tú estás diciendo esto, eh, eh, seguro que ya estarás moviendo algo para. e la n que ve. l o intentas, ¿no? Yo, yo voy comiendo cabezas. Ah, muy bien, muy bien. Y sobre todo, un, bueno, ya te digo, felicidades, porque a mí me impresiona e h una cosa de esta. ¡Felicidades! De verdad, ¿eh? de verdad. Yo, una, una preguntita muy rápida. Yo soy, soy Miguel,、sí. también de aquí de Metal Vortex. Eh, p a u te quería preguntar también. Obviamente, sois una asociación sin ánimo de lucro. Ya me h a n comentado desde, desde la primera edición, ya, ya traíais eh, eh, eh, bandas internacionales y tal. ¿Esto cómo rayos se financia? Porque usted, bueno, es que es, es, la verdad es que es increíble, lo cuentan y, y no se lo cree nadie. Además, un, un, un metal, o sea, un, un género, un subgénero tan extremo y tan. Tampoco ha sido, o sea, tampoco comercial. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo financiáis? ¿Qué, qué, cómo, ¿A quién matáis para conseguir esto? <risa> Aparte de un escondo d sacrificios, no es coña.、Eh, yo, yo, de hecho, soy, soy el miembro más joven de la asociación y me hacía la misma pregunta. Yo primero conocí la asociación yendo de público y luego pues me enrolé a, a formar parte de ella. Y realmente llevo cinco ediciones、eh, siendo parte de la asociación y.、Sí. con Como todo el mundo, pues, siempre cuando desconoces estás de la misma pregunta. Luego, cuando estás dentro y ves、eh, cómo funciona,、eh, realmente te das cuenta de que todo sale de la barra. Todo, <risa> vale,、claro. todo el dinero que sacamos es de la barra. Tenemos suerte de que cada vez la afluencia de, de público es mayor, que la gente consume, consume bastante. Sí, claro, además me han dicho que sí, que, que la última edición se agotó, que d a s de seco. Y、sí, lo de la última edición fue una locura. <risa> fue una locura. Y yo mismo. a b a j o s ir viendo en la barra. Llega un momento que terminas hecho polvo.、Uh -huh. Pero realmente eso es, ese esfuerzo es e l que realmente te da un, un beneficio. Yo creo que sobre todo el esfuerzo humano y toda la gente que contamos con ellos en la barra son los que realmente hacen posible que tengamos una financiación como para poder pagar los grupos internacionales. Y todos los costes que yo supongo. e s o en cuanto a dinero, pero luego, claro, entiendo que cada uno de vosotros tendrá vuestro trabajo, vuestra vida y luego dedicarle todo el tiempo e s e ¿no? Porque. Y los, y los sofocos n o de la gestión. Ahora, por ejemplo, se、si、os ha caído, nada, a, a pocos días de, de, del festival se、si、os cae un, un, un, uno, tenéis que buscar a otro. O sea, todo eso es tiempo que también invertís, que, que lo tenéis que sacar de algún lado. Sí, yo veo, veo el esfuerzo que hacen muchos de mis compañeros y realmente hay gente que tiene el cielo ganado, ¿eh? o el infierno ganado, como lo quieras llamar. Pero es, es, es verdad que, que hay que invertir mucho en un proyecto pues, que realmente a ti personalmente no te, no te reporta ningún beneficio económico. Realmente lo haces porque amas el festival y quieres que siga adelante. Sí, sí, porque ahora, por ejemplo.、Eh, eso, yo le di g o sea, yo, yo di Narnia al proyecto. n a r n i o pero lo que pasa. O, o sea, por ejemplo, ya lo tenéis todo cerrado, todo los, el cartel, tal, cual.、Sí. Y, y unos días antes, un, en este caso ha sido este cabeza, pero podría ser cualquier、por、otro.、Exacto. ¡Pum! Caen.、Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? Exacto. Si、sí, sí, sí、caula el cap de Felipe Segón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?、Mira. Primero, lo que pasa es que se genera una especie de caos en el grupo de WhatsApp impresionante, que la leche.、Eh, en segundo lugar, todo el mundo se, se pone a buscar sustitutos. Empieza, empezamos a tocar a la puerta de, de agencias de management, empezamos a tocar a la puerta de, de grupos que, bueno, que se, se hacen el, el management a sí, a sí mismos、uh -huh. y por mail vamos llamando, vamos mandando correos. Y en este caso, Eh, una de las opciones que teníamos eran los w o r m e、eh, d s que ya habían tocado varias veces, en, bueno, una vez más creo, en el, en el festival, pero varios miembros de ellos habían tocado otras tantas veces en otras formaciones. Y mira, es una banda que les gusta mucho tocar aquí en el festival, les mola mucho el rollo que llevamos y han accedido desde el minuto uno. Nos dijeron prácticamente un instantáneo, así que eso es lo que nos ha salvado un poco. Bueno, lo que te puedo que decir, Pau, de es que los、sí. miembros que están aquí、eh, lo han aprobado, e h o sea, sin ningún tipo de. <risa> sí, es que dicho no, no, que no, ha sido、no. una gran、ah, elección. Sí, sí. Es una bandaza. No, no, yo, lo, lo único es eso, el momento de, de estrés brutal que, que, que, sí, sí. que habéis tenido y, y además a cambio de, de nada, simplemente, pues, pues mira, por la satisfacción de, de llevar a cabo este, este, el festival.、Claro. Bueno, Entonces, ya nos son, queda muy poquito, dos minutitos. dos minutitos. Sí,、pues、queda, mira.、David.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 パーフェクトパーフ t クトパーフェクトパーフェクトパーフェク durant、トパー r ェクトパーフェクトパーフ u クトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェク